La verdad que sabíamos a lo que venía, fue bastante duro. Eh, cuando hicimos la gira en China, ellas no tenían todo el equipo. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos, lo vimos ayer contra Nigeria, fue heavy para ellas también. Pero bueno, la cabeza de nosotras, ya desde antes del Mundial, era que este partido nos iba a servir para llegar bien al objetivo que, que es Nigeria. Perfecto. Eh, hubo un cambio importante de lo que fue el primer tiempo al segundo. ¿Ustedes también lo vieron así? Sí, cambiamos bastante la cabeza, sabíamos que podíamos hacer distintas cosas, tratar de probar otras variantes y creo que nos dio resultado. ¿Se sienten más cómodas jugando en libre, corriendo? Y... Claro. Yo en realidad en lo que soy yo Débora sí me siento más cómoda, más que nada porque a estos equipos jugar ataque fijo con los brazos largos, muy altas, es bastante difícil. En cambio llevarlas a correr eh, les crea un desgaste y desatenciones eh, que a nosotras no sirven. ¿Y cómo se preparan para el partido con Nigeria? Y ahora vamos a descansar. Ahí, a ver si, si podemos ver un poquito a la familia, recargar energías, entrenar mañana y pensar ya en Nigeria, con todo con todas las pilas para poder pasar de ronda. ¿Vieron algo? ¿Hay algo clave que, que vayan a cambiar o demás? No, todavía no, no hemos visto nada, sabemos que Nigeria es es muy física sabemos la, las jugadoras de colores que son que son distintas eh, tienen otro tipo de, de físico y de fuerza así que tenemos que estar preparadas mentalmente más para lo que es el físico que para lo que es lo táctico